De acuerdo con compositores que critican por criticar, tratándose de escritores con talla internacional, no se puede comparar la cultura del escritor con la del campeón mundial, que en los es el mejor. Este pueblito olvidado, donde nace el escritor, me ha llegado. BOTI GLORIOSA FAMA El cielo no va a bajar Hoy hará cata que espera Como el viejo caserón Que de las altas esperas Tenga más preocupación Merígido en monumento este viejo caserón Como el hombre Siempre buen colombiano en su tierra y fuera de ella no se puede criticar la razón solo por simple emoción o con deseo de figurar ni nada hecho por su pueblo quien descrito eminente no gobierno mucho menos presidente quien nada hecho por su pueblo quien menos presidente oye mucho a Santa Marta gracias Santa Marta